¿Cuáles son los carros que viajan para la Mercedes? Quiero que... que viajan para la Mercedes Quiero que me lleven allá donde un gran amigo Dígale a don Gabriel que sea listo y que me espere Porque para allá voy a cumplir lo prometido Dígale a don Gabriel que sea listo y me espere Porque para allá voy a cumplir lo prometido tiempo quiere complacer a su familia con la nota sabe que toca el pollo caucano. hace tiempo quiere complacer a su familia con la nota sabe que toca el pollo caucano. dice que me tiene de regalo una novilla también otras cosas ya de más unos centavos También otra cosa ya de además unos centavos <música> También me le dice que se invite a tus hermanos Juli Jaime que no dejen a Matías a me le dice que se invite a tus hermanos Toño Julio y Jaime que no den a Matías y para la parranda que te estoy preparado, que amiga el Durán llegará antes pocos días ya yeah.